Zona, zona, se mueve contigo. Zona se siente 6 e La música se mueve. Seguimos en Zona 69. Bien m o n i d o s bien m o n i d o s Raúl bueno, estoy continuamente en Facebook、eh, todo el día ahí comentando lo que me gusta, lo que veo, lo que encuentro. Si entras en mi blog en www.lamusicasemove.net, bajas un poquito y ahí a la derecha aparece. Enseguida sígueme en Facebook, Twitter, MySpace. Bueno, pues ahí en Facebook estoy todo el día、eh, comentando y me podéis escribir lo que queráis, lo que queráis. Bueno, y ahora llega una recomendación muy potente desde Zona 69. Ahora,、no. el tema más fuerte: Powerplay. Powerplay. Te recomendamos desde la zona este temazo. Loca People, Zack Noel. Así suena esto. Escucha y sube el volumen. All day. All night. All day. All night. All day. All night. All d i g All night. All night.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 Partying. I thought to myself, what the, fuck? what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night. v i v a La Fiesta, v i v a La Noche, v i v a Los DJs. I couldn't、and、believe that I was l i v i n g so I called、so、my I friend call Johnny. Johnny and I said to him, Johnny, La gente e s t a muy loca. What the fuck?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 p a r t y I n g I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night. FIFA La Fiesta, FIFA La Noche, FIFA Los DJs, what the fuck? FIFA La Fiesta, FIFA La Noche, FIFA Los DJs, what the fuck? フィファー・ラ・フィエスタンスター。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 ドーナツ69 Canciones que cada semana te ponen tus DJs suenan aquí en zona 690, ITB, RIGON, e este i t c este Footed Slower de Benny Benassi. Y antes sonaba esto, Johnny. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Atención, atención, porque esto puede ser todo un pelotazo en las pistas de baile. Pídeselo ya mismo a tu DJ favorito porque este tema va a romper muy fuerte esta temporada. l o c a People, s a c Noel, muy bueno, me encanta, ¿eh?、Sí. funny. La gente está muy loca. p n e de a nuestra comunidad entrando en 20.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net. La gente está muy loca. Se、sí, sé,、sí. muy bueno. e s t o n d e Zach Noel. Bueno, todos los temas los tienes en www.lamusicasemueve.net. 3w.lamusicasemueve.net, www ¿ok? Ahí tienes cada semana las canciones que nosotros vamos poniendo aquí en Zona 6-9. Las canciones que deberías pedir a tus d j Cada fin de semana, porque es lo que está rompiendo. Bueno, nos vamos, nos vamos directamente ahora a ese perfil de Twenty、eh, Raúl Fernández en Twenty, y o k Sí. Por aquí tengo yo por aquí, comentarios de Coral, que dice: Hola, guapo.、Eh, Soki dice: Raúl, muchísimas gracias por ponerla. La canción que l e pusimos la semana anterior. De nada. s Muy buena la e misona, dice Sonia. Gracias, Sonia. No es una e misona, es un programa de radio. p r o g r a m a de radio, ok. Vale, no emisora, eh. No emisora Raquel dice muy buena la página. Gracias, Raquel. Y Andrea dice genial, sin duda, sin duda alguna. Por supuesto que eres genial, tú también. Eh, más comentarios, estoy por aquí ahora mismo. A ver, tutu tutu,、eh, Ivor dice: Buenas a todos. Lo primero, felicitaros por la página. Me imagino que、eh, cualquiera que disfrute de la buena música sepa apreciar el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Lo segundo, dice:、eh, es preguntaros si Swedish House Mafia tiene alguna canción más aparte del One Your Name y el Miami t o i b i z a Me encanta su música, un saludo para todos. Bueno, pues de momento, he e s t a d o por aquí rastreando un poco, a ver si habían sacado algo nuevo, alguna colaboración o algo. De momento, noticias no me han llegado, ¿ok? De momento, Sudish House Mafia tiene esos dos temas: Miami 2 y b i z a Y el One Your Name, que nos encanta también aquí en Zona 6, ¿no te? Más cositas, por ejemplo, Edu dice.、Eh... ¿Qué n o s d i c e Edu? Dice: Ok, no hay fallo, ya sintonizaré alguna vez para ver cómo va la cosa. Un abrazo. Jonathan dice: Muy guapa,、eh, la música que pones sigue igual.、Eh, saludos. Jonathan, igual no voy a seguir, voy a intentar mejorar un poco, ¿eh? Porque siempre hay que intentar mejorar un poco, si no, esto parado no puede estar. Hay que mejorar, ¿eh? Poquito a poco. Pero muchas gracias, por supuesto. Laura dice muy buena la música, jeje. Es una pasada esto. Gracias, Laura. Ya s a b e s que todos los fines de semana me hace gracia estar conectada ahora, ¿eh? Ahí al chat. Ya sabes que todos los fines de semana, cada viernes, tienes aquí más música en zona 6-9, ¿ok? Desiree dice: Me parece genial, me encantan las sesiones. Ánimo a seguir así, un saludo. Ya sabes que cada semana tenemos, cada dos semanas, t e e n m o sesiones s de、eh, algunos de los mejores DJs del país que se pasan por aquí, por la zona, para pincharos la mejor música. También, si tú eres DJ, puedes、eh, dejarnos tus sesiones en zona 6-9. En nuestra página de 20, ¿eh? buscas en 20 páginas, buscas zona 69 y ahí te aparecemos nosotros. Te unes y nos dejas tus sesiones en descarga, en vídeo, lo que quieras, en nuestra página para que la gente las pueda escuchar o se las pueda descargar. ¿eh? Tenía yo por aquí una bendición que me pedían、eh, que pusiera algo de ti esto. Bueno, pues fíjate, voy a poner este Wants to be alone con e l l y Furtado que me gusta mucho, ya te lo voy diciendo. Y también te lo voy a mezclar con un tema que tengo yo por aquí que también te va a gustar mucho. Esto es zona 6-9. Seguimos adelante y nos puedes dejar lo que quieras en Facebook y en Twenty. Ahí estamos, leyendo todo el día. Sí. La música se mueve. Así de bien suena en este 2011, Missing. Tema de Everything, b u t The g i r l Fede Le Grand es el encargado de este remix que suena así de bien en este 2011. Un tema de esos antiguos, renovados a los tiempos que corren hoy en día y a los ritmos que corren y suenan hoy en día. potentes los bajos de este tema me está volviendo aquí el contador de b e a t s me está volviendo loco ¿eh? el ecualizador está en rojo todo el tiempo El descubrimiento, el descubrimiento 69. Esto que escuchamos esta semana en la zona es el descubrimiento de una chica llamada Rami Lau. Esto que escucha se llama Little Miss Flapper. Tengo la sensación, sí,、si、s é de que esto va a sonar mucho. ¿Qué te v a r a d e c e si tú y yo subimos el volumen? Venga, súbelo conmigo.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 トリプルアがいときに、こいるとた Escuchas y que sé que te está gustando, se llama La La La Baby Rasta y Gringo featuring Daddy Yankee. Temas como este suenan cada semana por aquí en Zona 6-9. Yo te los busco, te busco lo más nuevo, y, más tú nuevo tú estás, y te lo pincho aquí 90 minutos solo con lo que a ti te gusta. Pero si quieres escuchar una canción, nos puedes contar, cuéntame a través de Twenty. En 20 páginas buscas zona 69 y aparecemos ahí y nos dejas un comentario. Venga, anímate, coméntanos. Y cuéntame qué es lo que te gustaría escuchar. Ahora llega lo nuevo de Rihanna: SM. Zona más caliente, 69. Zona 69. Esta es la tuya, Zona 69. No nos gusta activarte, pero también nos gusta relajarte de vez en cuando. Bueno, mira, me voy a dar un paso por la página de Twenty que todavía no me he pasado por aquí. Vamos a ver comentarios, a ver qué hay de nuevo en esa página de Twenty Por ejemplo, dice Renan, dice Raúl, te sigo escuchando todos los días y nada, quería decirte que cada semana me gusta más esto y que sigas así de fuerte. Ya se rumorea por esta zona tu nombre, ¿eh? Sí, un abrazo. Gracias, gracias Renan, amigo.、Eh, Iván dice, en respeto a lo que hace este chico, pero、eh, para esto ya está、eh, la máxima que ponen todo el día comercial. La máxima, ¿qué, qué es eso de la máxima? ¿Qué me estás contando? No, aquí no ponemos música house como ponen en otras emisoras, sino que ponemos un poquito de todo. Por ejemplo, hemos podido escuchar aquí atrás este Coming Home que tampoco es música electrónica, ¿eh? Nos gusta poner de todo y por eso,、eh, pues creemos, creemos que somos diferentes, ¿vale? Ahí está el tema. Si te gusta bien y si no, pues también. Muy bien. n <risas> Comentarios por aquí, Miriam Carreño dice: Al final serás una estrella de las músicas. <risa> dice:、eh, Este era mejorcito. Además, me motivan un montón. Por fin, viernes, y a salir de fiesta. Un besazo, gracias, Miriam. Que te lo pases muy bien ¿eh? de fiesta. Estés en compañía nuestra, mejor, mucho mejor. Mira. Hay Gente, hay gente. Yo、eh, lo digo todo. Hay gente que nos escucha e、eh, Bueno, pues, para u e s p prepararse antes de salir de fiesta. Se pone el podcast, se mete ahí en zona 69.net y escucha zona 69. No Y s e anima y se vaya activando para el fin de semana. Hay otra gente, incluso. Que nos escucha en el gimnasio. Esto es una técnica muy habitual también, la de、eh, bajarse el podcast y llevárselo en el gimnasio, escuchando t e mazos como lo que viene por aquí, que me lo pedían. Y lo voy a poner en, uno, en un minutito. En un minutito lo pongo por aquí el tema que tengo ya preparado en el, en el player, ya listo para ponerlo. Pero antes voy a leer por aquí un comentario de、eh, Dani, Dani Villa. Dani Vila, Dani Vila.、Eh, dice: Buenas a todos,、eh, me encanta la música que ponéis y sobre todo una que no sé cómo se llama. Eh, pero dice algo de if you believe ajá、eh, dice me gustaría saber cómo se llama gracias y mucha suerte con el programa bueno pues if you believe se llama efectivamente if you believe este eh, remedy eh, featuring manuel ok Y otro mensajito que tenemos por aquí pendiente, dice、eh, Daniel: dice Hola, alguien me podría decir、eh, cuál es la canción que sale en el minuto 39 del programa anterior del día 4 de febrero. Por supuesto, se llama All She Wants、eh, Good Guys Remix. Ya tengo que dejar por ahí colgado,、eh, es de Chris Ortega. Por supuesto, un saludo para el amigo Daniel Hueso. Y Lo que llega por aquí me la pedían esta semana tras v é d el chat. Una chica me dijo: Ponte esto y yo lo voy a poner. Aquí está Juan Macán. Esto se llama Bailando por aquí. Esto que te pincho es un r e m i x de Jorge Fernández y suena así de bien en la zona 6-9. Vamos a activar nuestras pilas para los que están de fin de semana. Bailando por ahí, muy bien, me gusta. Me gusta. Bueno, con esto nos vamos siguiendo. Solo contarte una última noticia que he、eh, leído yo por ahí: que es que U2 y U2 vuelven con un nuevo disco en mayo de este año. Pero me ha llamado la atención que van a colaborar en un tema junto. a d v I d puede David Guetta Guetta ¿eh? sí, junto ser esto impresionante David Guetta junto a si como b love a Beats a a a c k Eyed s r r r n con can esperemos ese feel I a r r como es el e s l u that a a David Guetta mira d de o junto U2 b Black l a a n d de Eyed o e a m mashup temazo último o con ellos con este,、eh, mashup hecho s este su temazo, el último single es a ir entre eh el de bit. Con esto nos vamos. Saludos de Raúl Fernández. Ser felices, pasarlo bien, chicas y chicos. La semana que viene, mucho más aquí en la zona 6-9. Adiós. This is true, and I o w e it all to y o the i h a d the time of my life, and I never felt this way before. And I swear, this is true, and I o w e i t all t o y o u m doom, doom, doom, d o o y doom, o o m doom, d o e m doom, doom, doom, d m doom, d g o m doom, d o l l i n o m d m doom, doom, doom, doom, d o o Jet lagging, We ain't messin' g with no maggots Messin' g with the baddest Chicks in the club, honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, w h o s the baddest of them all Yes,、yeah, you gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all, h a t e r s better step back Ladies, don't hold your up, I'm the party application rockin' just like that 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net